mucho guiso como si fuera enado se entre pinos y arroyos un gallo muy aventado miguelito ruiz martinez el que nunca se ha dejado. Mataron a sus padres en un rancho de la sierra. Al asesino también ya se lo trago la tierra. Cayó en le gusta cargar pajada, muy quitado de la pena sin asustarse de nada. Se pasea por Culiacán. tiene muchas No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda El contigo siempre dice Yo sé que quiere matarme Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho les